No, Mel, Chávez. Digo, te iba a preguntar, porque yo creo que leyendo la, la lista, la mayoría de ellos no son nacidos en Puerto Rico. Sí, como Joshua Hansen. Joshua Hansen fue, eh, es nacionalizado. Es de California. Eh, AJ Laza, por ejemplo, es este, de descendencia puertorriqueña. Chris Megaludis es... De de, de, Megaludis es, suena... Megaludis de es, grie es mi, griego. Me, mitad griego. Exacto. O sea, aquí hay un debate ahora mismo sobre... Realmente, ¿Realmente se puede llamar al equipo de Puerto Rico? Bueno, eh, esa, esa es la pregunta. ¿Qué tú piensas de ese equipo? Pues mira, tu la verdad, si estamos hablando a niveles competitivos, pues obviamente el equipo de Puerto Rico va a tratar de armarse con los mejores jugadores que puedan tener. Eh, aunque tengan 2% de sangre puertorriqueña, pero si son elegibles, pues hay que aprovecharse de esas reglas. Pero al mismo tiempo tenemos... Eh, el sentir puertorriqueños de que los jugadores que representan a puerto rico en su mayoría deben ser lo más ligados posibles a la isla o sea lo más lo más lo más sentido que tiene un puertorriqueño es saber que gente de su propio país que son son de verdad puertorriqueños lo están representando porque esa es la cuestión de tú poner un país a competir contra otro pero si tenemos estas reglas que podemos aprovechar en el por el momento en lo que desarrollamos aún más el fútbol por netamente puertorriqueño, pues hay que tomarlo para, verá, para Carlos, el equipo puertorriqueño eh, tú, ¿tú que sabes más del baloncesto que yo mm. no hubo una etapa de nacionalización rampante en el baloncesto de Puerto Rico para allá para las décadas de los, creo que de los 70 y 80, que eso fue lo que nos ha puesto en el ranking mundial de baloncesto en el cual estamos no, sí, obviamente siempre al principio del país hay que buscar las armas más poderosas que uno pueda elegir para su propio país. No obstante, pues el baloncesto, a pesar de que, vamos a poner vamos a ponerlo en esta balanza, fútbol es uno de los deportes más antiguos en Puerto Rico, ya que me acuerdo que el dato que tú me dijiste que el primer eh, onceno en tener el, el, el, de esto el Real, Real fue el Real San Juan, no fue el Real Madrid. Exacto. Y fue el Real San Juan de San Juan, Puerto Rico. Eh, vamos a ponerlo de esta manera. El baloncesto ha estado menos tiempo en Puerto Rico de lo que ha estado el fútbol. Lo que pasa es que ha, se ha aprovechado de que obviamente cuando el, los Estados Unidos ocuparon a Puerto Rico Exacto. trajeron sus deportes como el baloncesto, la el pelota, bolíbol, el la voleibol, pelota, todo o sea. eso se, se desarrolló mucho más rápido que el deporte español, entre comillas, el europeo. europeo, que era el fútbol. O sea, porque este, obviamente lo lo, traje, lo trajeron los españoles aquí. Eh, obviamente al ocupar los, los americanos pues esos deportes de ellos van a florecer de una manera mucho más rápida que el fútbol el fútbol no ha, no ha tenido esa dicha de que ha podido evolucionar al mismo momento, así que podemos decir que el fútbol como quien dice está en su etapa de florecimiento, Exacto. aquí en la isla Mira, aquí te tengo una cita del ilustre presidente de la Federación Puertorriqueña Puerto de Fútbol el, el señor José Serralta porque no es ingeniero Tenemos que reforzar nuestro equipo para que luzca bien. Hay que tener una selección competitiva para tratar de ir a la Copa de Oro. Definitivamente. Para eso tengo que traer jugadores que conocemos, que vinieron y se integraron al país por completo. Uh -huh. Dijo Serralta a declaraciones al nuevo día. Uh -huh. No es que tengan que ser residentes al momento de la competencia. Uh -huh. Pero también... Están los Pero eso, eso es una jugada, mira, eso es una una jugada que, como quien dice, en política deportiva es una jugada inteligente, porque obviamente tú lo que quieres ver es el equipo de Puerto Rico en una copa, porque todos los puertorriqueños... Al final, nos vamos a olvidar, mira, de que Joshua Hansen quizás no nació aquí y, y llevaba jugando tantos años en Puerto Rico, o ludis no suena muy puertorriqueño lo otro Al final, lo que nos va a, a, a llenar de orgullo es ver que el equipo de Puerto Rico está en una Copa Mundial y que el himno de Puerto, de Puerto Rico se está escuchando en un estadio, qué sé yo, vamos a ponerle este europeo o algo así de fútbol, en un deporte que es tan importante como el, como el fútbol, que es el, el más popular en el mundo. Mira, pero ahora te voy a dar uno de los críticos. Uno de los críticos es, es el ex, uno de los ex directores técnicos de la Selección Nacional, uh -huh. que es Carlos Abedicia, que uh -huh. es reconocido técnico a nivel de CONCACAF y CONMEBOL. Uh -huh. sí. eh, en vez de trabajar formar y defender lo que es tu origen resulta más fácil nacionalizar porque no depende del trabajo. Dijo Avericia, ah, vía y, Telefónica a primero y hora? también lo comprendo y tiene completa razón. Lo va a es que ahora mismo el fútbol como como dije anteriormente está en su etapa de florecimiento en la isla. Obviamente vamos a ponerle que la fiebre del fútbol este aquí en Puerto Rico empezó allá con la Copa del 98, ¿no? Eh, básicamente fue que todos los puertorriqueños empezaron como que a darse cuenta que el fútbol existía. Y pues con estas copas que se han dado anteriormente, especialmente la última, eh, todo o sea, ahora mismo es que nosotros, yo, yo diría que los niños están empezando a meterle a lo que es el fútbol. O sea, ahora tú ves ligas en todos los lados, ves a, a niños aquí en Puerto Rico desde la cuna con la bola al lado. Así que yo diría que en par de años, como dentro de unos 10 años, ya Puerto Rico, yo le pongo que va a tener jugadores que son netamente puertorriqueño y vamos a estar en un nivel competitivo que nos podremos codear con equipos que posiblemente en algún momento fueron este como es? jugadores de la copa mundial o lo que sea yo pienso que sí dime, tu opinión, que so dime opin tu opinión sobre esta otra eh, sobre las declaraciones que también hizo alberto ramos digamos este él es exjugador nacional y fue el apoderado por decirlo así para término más o gerente general de la selección femenina y que ahora mismo está corriendo para presidente de la federación nosotros podemos respetuosamente representar al país refiriéndose a los jugadores nacionales uh -huh. si sí, hay talento, aunque siempre es necesario traer algunos elementos que aquí en Puerto Rico no hay uh -huh. pero el problema mayor es que siempre esperamos a última hora para hacerlo uh -huh. sabemos que hay que dar continuidad y tener un proceso Así es que se desarrolla el fútbol en otros países. Completamente. Y, y, y lo que él dice se refleja aún en la Selección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico. Hay jugadores nacionalizados. Tenemos el caso del recién nacionalizado, o recién el jugador uno de los jugadores más nuevos que tiene la Selección de Puerto Rico, Nathan Peavy. Nathan Peavy vino de los Estados Unidos hace poco para jugar con los vaqueros de Bayamón, si no me equivoco. Y ahora es parte de la Selección Nacional. Y el caso de Renaldo Buckman, Le dicen el bejuco del equipo de baloncesto porque pues parece el personaje en, en que siempre tiene como que la bandita de Puerto Rico encima y eso él es un jugador que se ha criado toda su vida en Estados Unidos ha aprendido el eh, jugador de la nBA actualmente y, y a pesar de que el equipo de Puerto Rico tiene armas Eh, nacionales, o sea, tiene armas puertorriqueñas para poder collarse con los equipos afuera, siempre va a haber jugadores que no son completamente, completamente puertorriqueños, pero son elegibles para jugar para el país, que traen elementos que son necesarios para el equipo lo que pasa es que ya el baloncesto se puede dar el lujo de traer uno o dos solamente que son nacionalizados y jugar con el resto que son puertorriqueños, todavía el fútbol no está en esa etapa, a pesar de que no estoy diciendo que no contemos con el talento lo que pasa es que simplemente algunas veces no llegan con convocados o que no se dan no, no pregamos con el tiempo necesario para poder traer a todos esos jugadores a, a jugar por Puerto Rico. Le recordamos a nuestro Radio Escucha que tenemos en el chat. Hoy el chat está encendido, Roberto. De verdad, o sea que me sí. están criticando hasta no, no poder. Te están, están criticando hasta no más no poder porque tienen la listor rosada de los, de los Islanders. De verdad me odian. Sí, me eso, odian. Es que, eso es sin querer queriendo, la gané, de verdad. La cuestión es que le queremos recordar a los eh, Radio Escucha, a ti que nos estás escuchando, que... Puedes participar del programa llamando por Skype a Radio Colegial. Digo, es Radio Colegial, ¿verdad? Todo completo, Radio Colegial, Noticias, el, el productor. Eh, así Apple. que cualquier cosa pueden llamar y pueden participar de esta conversación. Eh, ahora, vamos entonces a lo que viene mañana. Mañana continúa la Liga de Campeones. Sabemos que los Islanders están en, su segun, están en el segundo lugar. Contra el FASO, ¿no? Oh, no. eh, si sí, mañana es contra el FAS De hecho, antes de, antes de hablar Sobre el, el, el juego de la semana pasada Que, que tú y yo pudimos ver este, Vamos a ir entonces A una pausa Y regresamos con lo, la Liga de Campeones De la CONCACAF Y vamos allá Este es fiebre del fútbol. Si quieres saber sobre el fútbol de Puerto Rico, visite futbolboricua.net. Futbolboricua.net te da la actualidad de las ligas del Caribe cubriendo en radio y televisión a los mejores equipos de Puerto Rico. Futbolboricua.net, llevándole la información de los torneos más prestigiosos del Caribe. Futbolboricua.net, tu enlace al fútbol de Puerto Rico y del Caribe. Para más información, accede a futbolboricua.net. ¡Cresamos! Ah, vacío de fútbol. Yo sé que al, eh, Roberto se está riendo de los comentarios sobre este de, de KMG7 sobre sobre la analogía de, de, de, de baloncesto, porque estamos aquí leyendo el chat. Así que ahí saludo a Guest8, C436, 68, KMJ, KMG7 y el Guest26. Y bueno... Empezamos con la Liga de Campeones de CONCACAF, que es próximo tema el cual vamos a analizar. Uh -huh. eh, la jornada completa de esta semana es, hoy juega el Columbus Crew contra Santos, Cruz Azul contra Toronto, Árabe Unido contra Real Salt Lake, mañana Monterrey-Seattle Sounders, Maratón-Saprisa, el FAS contra los Puerto Rico Islanders, y entonces el jueves tenemos a Joe Public vs Municipal y el Olimpia contra el Toruca hay que resaltar que esta es la segunda vez que se enfrenta el Maratón y el Zapriza en la fase de grupos porque en el 2008 en la primera edición Maratón y Zapriza cayeron en el mismo grupo en el caso de los que nos importan en estos momentos los Puerto Rico Islanders que no estamos diciendo que no nos importan los demás para que son los que más importan porque obviamente son de aquí están en necesidad de una victoria el FAS debería ser un rival fácil. Eh, debería. La última vez. Debería. Debería, porque la última vez le los goleamos, como nos goleó el Toluca en casa. Igual que el Toluca nos goleó. Pero... 3 a 0 la semana pasada. Acuérdate, Edwin, que estamos ahora en... Tenemos una variables que pero, están pero, al revés. Pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, espérate. Ok, dale. Pero el FAS empató a cero contra el Toluca en su casa. Así que es otro equipo que ha demostrado que se alza como, como local. Ahora mismo, ¿cómo se encuentra? Te estoy hablando de que están los Puerto Rico-Islanders. Los Islanders S se encuentran en segundo empate. Toruca, luego Islanders, luego ¿Están en empate o están está los Islanders? Están en empate, pero Islanders está en segundo lugar por porque, el diferencial obviamente, sí, de goles. Sí, sí. Eh, importante la victoria de los Puerto Rico-Islanders porque así nos despejamos en el segundo lugar si es que si es que contamos con una victoria del Toluca. Porque si el Toluca pierde... o Como quiera vamos a estar en el segundo lugar... Pero vamos a tener más opciones de rebasarlo. Estaría interesante si el Toluca perdiera con toda la Olimpia. <risa> Bastante. Porque entonces el grupo está completamente abierto. Uh -huh. Y Islanders tendría la oportunidad... De rebasar al de primer De pasar lugar. de cabeza de grupo. Importante. Y no tan solo de cabeza de grupo... Sino que dejaría rezagado a los mexicanos. Y eso sería un shock. Pero que ganándole a Toluca en casa, podrían asegurar el primer lugar. De Toruca perder contra Olimpia. Definitivamente, que eso es lo que contamos. ¿Por qué además es importante esta victoria de los Puerto Rico Islanders? Recuerden que los Puerto Rico Islanders están en la lucha por la clasificación en la USS División 2. Por lo tanto, una victoria aquí en la CONCAC Champions los dejaría, por lo menos, psicológicamente pompeados para el próximo encuentro en es la USS. Todo y, eso se conecta al final. Y la USSF, hablando de la liga de la división 2 de los Estados Unidos, eh, los Islanders están urgidos de ganar. Si ellos pierden los próximos dos partidos, no van a entrar a la, la, la post-temporada de St. Louis ganar dos. Ahora mismo estamos séptimo, ¿no? Estamos octavo, que estamos es la octavo. última clasificación. <ríe> Pero, pero vamos a nuestros Puerto Rico Islanders, vamos a ver si pueden lograr. Ahora, la verdad es que los últimos dos encuentros que han los Puerto Rico Islanders he, hemos visto un equipo completamente diferente de los Puerto Rico Islanders jugar. Es un Puerto Rico Islander, un 11 de Puerto Rico Islanders que no se veía con set de victoria. se sí, estaban medio, Estaba medio apagados. En el último juego pues dieron su lucha porque uno de los tiros, me acuerdo, de los Puerto Rico Islanders dio en el post. Pero... No, no, o sea, eso fue lo más cercano que estuvimos para lograr un gol en todo el encuentro. Eso fue como, me si me acuerdo bien, fue comenzando la segunda mitad del encuentro. Después de eso fue como que un equipo completamente apagado en todas las fases del juego. Y eso fue lo que pasó también en Toluca. Todo el mundo que ha visto el juego del Toluca vio un equipo de los Puerto Rico Islanders que ni siquiera se veía atacar. Se veía coger la bola uno o dos segundos y de momento salía el Toluca con la bola. Nunca tuvo control de juego, nunca. Y así no podemos ganar ni, ni encuentros ni en la CONCA Champions, ni en la USSF. Olvídese de eso. Si ese equipo de los Islanders nuevamente repetir la dosis, no vamos para ningún lado en ninguno de los dos torneos. Eso es correcto. Los Islanders tienen que enfocarse, buscar el ritmo y si de alguna pasase algo, tienen que hacer una introspección como club y ver qué están haciendo mal. Porque Edwin estoy seguro que rápido la... va a sacar la, la, la, la variable porque Edwin le tiene un cariño a esa variable. Dale la variable. El señor director técnico Colin Clive. Eso Clyde. es lo que te iba a decir. Colin sí. Clive tiene que renunciar. Digo, necesitan un director técnico nuevo, con nuevas ideas. Ya en la división 2 lo conocen, tienen lo tienen su libro leído. Son exitosos en la CONCACAF porque no están jugando y continuamente. Y cuidado. y cuidado. Continuamente contra él. Pero en una liga donde se están jugando jugando Toda la semana ya le tienen el su, su libro de estrategias leído. Yo sé que suena algo jocoso. Pero podríamos poner a Colin Clark a dirigir en los Juegos de la Conca Champions. Y, al nuevo ¿Y a Adrian Whipers como en de la división eso? 2. Eso sería, o sea, ¿no? ahora es NASL, disculpa. Sí, porque, ah, por si acaso no lo sabían. Los Puerto Rico Islanders han cambiado de liga, señores y señores. Ya no son miembros de la USL, ahora son miembros de la NAAC. ESL, o la North American Soccer League, como le dicen ¿Qué implica? Ya principios. una vez que estamos hablando del tema de la NESL, ¿qué implica esto para los Puerto Rico Islanders y para nosotros fanáticos? Bueno, ¿qué implica esto? eso lo, lo, lo, lo primero es, hasta el día de hoy no se sabe. Porque sí. los Puerto Rico Islanders no cubren uno de los requisitos más importantes para ser miembros de la Liga División 2, que es tener 20 millones de dólares por lo menos uno de sus dueños tenga 20 millones de dólares no en líquido. O sea, se no los hay cualquier momento se necesita dinero, ese dueño tiene que sacar chavo y pagar. Pero sí, lo, lo que sabemos es que tenemos tenemos eh, estadio nuevo. Porque uno de los requisitos es tú tener el estadio de fútbol. Bueno, ten, tenemos el estadio, el estadio Juan Ramón Lubriel. Él es Juan Ramón Pero Luguel, de fútbol. El, el Juan Ramón o sea, Luguel, mismo es, como para fútbol. Sí, sí. Es, es considerado de fútbol porque FIFA está certificado por la FIFA. Ah, ok. Así que... O sea cual, que no, la, no, la sea, que O bien La selección nacional, ¿dónde juega? En el Juan Ramón Luguel. Nos dice aquí, este... KMG, que están teniendo problemas también con el estadio. Aquí vamos. Viste, KMG me estaba aquí Pero hasta donde yo tengo entendido el Juan Lavronurier es certificado por la FIFA y por ende no hay problemas. Hasta donde tú tienes entendido usualmente Hasta donde tú tienes entendido está bien hasta un punto y siempre después de ese punto falla un montón. Está añadiendo ahí KMG. Sí que los Islanders solo pueden practicar solo una vez a la semana. Hay un problema. Bueno, pero es que espérate KMG, espérate, pero lo que pasa es Ahora que estás trayendo este tema que eh, es un poco controversial, hay un problema entre la directiva de los Islanders y el municipio de Bayamón. El alcalde señor... ¿Cómo es Ramón que se llama Luis. tu alcalde? Ramón, Ramón Luis. Luis hijo. hijo. Tiene problemas políticos con la directiva de los Puerto Rico Islanders. Es irónico porque ambos Son del son... mismo partido. Exacto. Pero bueno, son cuestiones políticas... Y realmente yo a los chimes políticos no les quiero hacer ni caso. Uh -huh. Allá ellos, si Ailander se tiene que ir de Bayamón, pues así será la vida. Y los rumores son que sí se van a ir de Bayamón. ¿Y para dónde son? Probablemente o al sexto o a Mayagüez. Probablemente, no estamos seguros. Bueno, la cuestión es que él dice que él no está hablando de eso. ¿Y de qué estás hablando entonces? A KMG, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no llamas a la estación y participas del programa llamando por Skype a Fútbol Boricua? Así que, hey, perdona, a Radio Colegial. ¿Ok? Gracias por llamar. va a llamar. Eso es bueno. Vamos a ver eh, qué otro partido te llama la atención de los que vamos a ver en este en esta semana. Además de Maratón Zapriza, Puerto Rico Islanders contra FASC. Y el Olimpia contra el Toluca. Bueno, quisiera ver... Eh, De nuevo, eh, hoy van a Columbus Crew contra Santos. El Club Azul contra Toronto. Santos y Columbus Crew, hasta bueno Creo que sí. Y el Club Azul no perdió contra que... Toronto en la primera vuelta. Eh, Árabes Unidos, Real Salt Lake mañana. Monterrey contra Seattle. Ya Seattle está virtualmente eliminado. Maratón, Zapriza, que ya se lo habíamos discutido. Y Joe Public Municipal. Yo, yo te diría que todos los que involucran a clubes mexicanos. ¿Clubes mexicanos? pero bueno, sí, porque está la rivalidad MLS-México. Exacto. Eh, señor productor, vámonos a una pausa y regresamos con Mira, Pasión pero, Fútbol. Pero hay que decirle a KMG que... KMG, por favor, llama a Skype. Que no llame ahora porque nos vamos fuera al aire. Exacto. Exacto, Allá, bueno, eso, mismo, lo, eso era lo que quería que llame. le dijera a Edwin, no que llama. llama ya, es que lo coja suave lo llama que llama cuando volvamos. Exacto, exacto. Ay, Dios mío. <ríe> este, que Edwin es desesperado. Y cuando regresamos vamos a hablar sobre la Supercopa y la Puerto Rico Soccer League. Sí, que yo quiero saber exactamente qué equipo va a estar en la Supercopa, by the way. Eso es algo que exacto. Cuando caminas lentamente por aquí el cielo se torna en lluvia. Cuando me miras con tus ojos rojos de sal que brillan como la luna. Cuando suspiras mueren las flores que te di tus pétalos son espinas que poco a poco deshilan el perdón que te pedí. Tus llantos son el puro yal que mentiera me tu suprimiento beore saber que por tu consuelo no puedo hacer nada són El secreto que me mata No sabía que nada sería lo mismo Desde que comprendí lo que te hice Más nada me pudo preparar Para ver el amor que te hice No sabía que nada sería lo mismo Desde que comprendí lo que te hice Más nada me pudo preparar Para ver el amor que te hice Que la va en tu corazón tiene mi nombre y mi apellido aquí a Pasión Fútbol. Pero bueno, aquí no se deciden y como esto es Olvídate, Edu. mira, regresamos porca. a Pasión Fútbol. Buenas a Pasión Fútbol. Mira, hablando tú me estabas preguntando los, los equipos que van a estar mira, jugando no en línea para la... Sí o no. Me dejas saber. Bueno, no, en, no, lo no, no. Ellos en lo que yo en lo que yo cerrella este Tú me estabas preguntando qué equipo Diga. van a jugar a la Supercopa. Aquí equipo? tienen los equipos. El grupo A de la Supercopa, River Plate, Puerto Rico, Fluminense, Mayagüez Football Club y Fajardo. El grupo B, Puerto Rico Islanders, Sevilla FC Puerto Rico, Puerto Rico United y Caguas Huracán Football Club. Ok, Edwin, si tú tuvieras que escoger un favorito para ganar, o sea, no favorito de que tú tienes un favorito, pero... Cuestiones de estadística. ¿A quién tú podrías ganar River esa River Plate Puerto Rico. River Plate. Por encima River de Puerto, Play, Puerto Rico, Rico Islanders. River Plate Puerto Rico. River Plate Puerto Rico va a dar la sorpresa y va a ganarle a los Puerto Rico Islanders. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, yo, yo opinión personal, este sí. Yo pienso que está entre los entre River Plate y los Puerto Rico Islanders. Pero no le quito mérito a los demás equipos. Estoy seguro que cualquiera puede ganar a cualquiera en cualquier el, noche. El, la, el torneito o la liguilla, como quieran llamarle, va a estar bastante... Va... Va... ¿Estamos escuchando el océano? No, ese, ese... Eh, ¿Alguien o sea, me pasa parece... de 6 Se escucha como un bla, bla, bla, oso, ah, Sí, sí. Es una interferencia que bien eso. bestial. Ok, sí, bueno. Eso. Me acabo de quedar sordo, gente. Bueno, tú nada más. <risa> bueno, estaba, estaba diciendo que el favorito Pues sí, mi favorito es River Plate ¿Tú sabes por qué? River Plate se lleva preparando para este torneo todo el año Se han reforzado muy bien Su equipo del año pasado invicto toda la temporada Vienen con muchos refuerzos argentinos Y varios y varios este, miembros de la selección nacional Como lo es Andrés Cabrero y Peter Villegas ¡Anda! La competencia va entre Puerto Rico Islanders y River Plate. De hecho, desde que los miembros de la prensa vimos los grupos, dijimos, mira, este este torneo está diseñado para ver la final soñada. River Plate contra los Puerto Rico Islanders. Bueno, ¿y qué creen los miembros del chat? Vamos a ver qué nos están diciendo en el chat. Acá me escribió KM7. Eso, que... El punto es que por órdenes de la FIFA no se puede practicar en el estadio más de una vez a la semana por las condiciones en que está. Me imagino que se está refiriendo al campo. Y el campo sí. lo hemos visto. Es, están sí, practicando o en el cisto a veces o en un parque cerca del Lubriel. No, no. Están practicando probablemente en las canchas de, de Bayamón. Probablemente. Si eso es lo que se está refiriendo, están probablemente... Yo escuché de que algo de los la... i en la UPR de Bayamón. O algo así. No, no, no. Es las canchas de Bayamón eh, de la Academia, de Bayamón FC, que recientemente recientemente fueron terminadas y la, la inauguraron. Y hay unas canchas, eh, creo que son como cuatro canchas. Una es sintética y las otras tres son de, de grama artificial. Vamos vamos a tratar otra vez a ver si la llamada sale. Tratamos. Intentaremos tratar, de nuevo. Y de... si gana River, Guest. Eso ¿Sí? es, gana River. ¿Sí o no? Sí, trátalo, a ver. Estoy llamando. Ajá. Mm -hmm. Y Hola, creo que se escucha eso. ¿Sí? Y se escucha el pito. Yo, yo creo que tiene que darle este a, a la radio. Eh, bueno, hablando, está está hablando. hablando. Me acabaste de callar, apaga chico. Apagar la radio, apaga la radio. no, chico, tiene que usar, okay, tiene, que usar tiene que usar headphones. Eh, head oh. a, que, que eh, tiene que headphones y Por favor, usa headphones. A ver si Sí, porque es como es como en la radio que cuando tú llamas y está hablando y tiene el radio junto al lado hace uh -huh. feedback, entonces tienes uh -huh. esto único, esto único lo, interferencia masiva. Bueno, el por cierto que si cada, cada nos acabamos de enterar que cada por lo que escuchamos es una muchacha eh, estamos buscando un miembro muchacha para este show sí, de si eres del colegio o sea, si ya sabes es saben. la confianza en serio no lo estamos diciendo como que de verdad <risa> Edwin quería traer un miembro bueno, de muchacha no, no, no era yo nada era para que se escuchara era para, la para que se hiciera una, una voz femenina estoy dando apoyo o sea, técnico estoy dando sí. apoyo técnico acá para lograrlo déjame un break ok bueno yo soy en grande lo que, en lo que ellos logran resolver eso hay que seguir con el show dale dale sigue hablando sigue hablando Eh, la Supercopa comienza el 30 de octubre entre Mayagüez y River Plate en... ¿No sabe No. Ale, adivina. Mayagüez. Mayagüez, sí. Van a estrenar... <risa> yeah. van a estrenar es el... que no estamos pendientes. Empezamos clase chicos. Eh, ¿A van a, va, va, van a estrenar el estadio de los Centros Americanos para fútbol finalmente. Wow. Finalmente Después el 31 Fluminense contra Fajardo Luego el 2 de noviembre Puerto Rico Islanders contra Sevilla El 3 de noviembre Caguas Versus Puerto Rico United El 4 contra eh, Fajardo Contra River Plate El 5 Mayabé versus Fluminense El 6 Sevilla y Caguas El 7 United East Islanders El 9 River Plate Fluminense Y si te da si sigo te vas a dar cuenta Que se van a estar jugando todos los días Excepto los lunes no sé por qué. Porque la temporada es corta. No es una temporada, un torneo, y van hasta jugando todos los días, excepto el lunes, y así está el calendario. El lunes, pero ¿no te has puesto a pensar por qué el lunes? Dime tú, ¿por qué tú crees que no está Yo jugando? no sé. Man. ¿Tú tampoco? No sé, porque no entiendo el lago del lunes. De hecho, la Supercopa va a estar disponible por ahora todos aquellos usuarios de DirecTV, por el canal de deportes de Direct TV creo que si no me equivoco 165 con tu Direct TV plus con Direct TV plus plus plus plus, plus. <risa> plus. <risa> no es anuncio público no es anuncio sí, público es pagado es un tripeo a Direct exacto. TV plus sorry por no usar la promo de Latinoamérica acá exacto no <risa> por favor háganse un favor <risa> háganse un favor pues ridiculizan al frente del puertorriqueño americanizado. Nos están diciendo que toda la Digicel digi se jugará en Mayagüez. Eso no es lo que se ha informado. De hecho, la Digicel, la única estación que se va a jugar en Puerto Rico, va a ser en Bayamón. Hasta que me digan lo contrario, eh, personas dentro de la federación o, o personas que conocen, eh, va a ser en Bayamón. Ok. La Supercopa se va a jugar en diferentes estadios. Ya ya dijimos que se va a jugar en Mayagüez. The plate Fluminense y Islanders van a jugar en Mayagüez. No. Y nuestro productor continúa intentando de ponerle Skype. ¿No será el mismo Skype? ¿Quién sabe? Probablemente el mismo Skype porque bueno. estoy seguro que consiguió. El otro... Hola. Ahora, ahora se escucha por la mano. Hola. Sí, sí, buena, buena. Se escucha. Ahora sí se escucha. Sí, ahora te sí escucho cuando habla, sí. Saludos. Ok. Oye, okay, pues este, nada, lo que estaba diciendo era que desde hace como dos semanas este fueron a sequiar el campo del Luriel, gente de la FIFA, y no lo aprobó porque era como que un, un, un advance para los Islanders, practicar ahí todo el tiempo y cuando se enfrentaban a, a los otros equipos, pues los otros equipos venían a encontrarse con el estadio como estaba Y pues lo que decidieron fue que los islanders podían practicar más que una vez a la semana. Eso lo hacemos justo, ¿verdad? ¿De, de dónde tú has, eh, dónde consigues esa información? Este, este, este necesitamos este. Que, te, que te acerques un poquito más al micrófono. Exacto. Porque no, la, con... la información está muy interesante, pero necesitamos saber eh, la, la fuente de la información. Lo consigo de uno de los jugadores. Oh. K okay. K o sea, ¿Qué? K ah, 7. kmg -7. 7, tú nos podrías decir cuál es tu nombre? No, por favor. No. Esto al aire y te diciendo no la tienen en el medio la pobre. No, no, no, no, no, pues te lo para <risa> saber. No, no, no, ten chamadas, chamadas en verdad lo Ajá, pero... KMG, ¿tú nos podrías decir cuál es tu nombre? Ajá, ¿te escuchas? Sí, sí, te escuchas, sí, te escuchas. Estamos escucha. escuchando. Ok, pues eso pues ha pasado hace dos semanas y pues la información es de uno de los jugadores y si más no me equivoco es en las canchas de Bayamón que uno dice ustedes estaba hablando, pero en la Universidad de Bayamón no es. No, no, sí, sí, lo que es que yo había escuchado algo supuestamente una actividad que tuvieron. Era, ¿no? un caso era Roberto el que habló de la UPR sí. de Bayamón, yo dije que los Islanders están practicando en la UPR. Yo sé que no están practicando en la UPR de Bayamón. Anyway, este, eh, Radio Escucha, ¿nos podrías decir cuál es tu nombre? ¿O se puede o no? Carla. Carla. Ah, ok, ok, ok, está bien. Entonces, tú tú eres, eres amiga de uno de los jugadores. Ah! ah sí, bueno, si ahí Esto, está. Ahí no, no, no cuestiones. No, yo, cuestiones. No, no cuestiones. Eso no lo voy a cuestionar. De hecho, Carla, era, muchas, gracias, ah. por, muy, además, muchas gracias, gracias, serio, gracias. gracias por la gracias, información, en eh, Vamos a estar haciendo la averiguación. Sabremos eh, cuál es el jugador indicada, cuando voten mañana. Este, no. si alguien de la federación nos está escuchando, Eh, no voten no al jugador sea, no, no. No, no, es, que es que no digo hemos dicho no, no, no tampoco lo vamos a decir. Tampoco. Y si acaso nos lo mandas por email eh, a, a nuestro a nuestro email y nosotros pues podríamos hacerle la, la averiguación. Pero si alguien de la federación nos está escuchando y quiere venir a hablar porque esto es candela, esto es información, es información importante, de último momento, último momento que nos acaba de llegar. Si quieren venir a hablar y explicar Por favor, ya saben, pueden llamar al Skype de Radio Colegial y pueden venir aquí. De hecho, también nos están diciendo, no, no a la Comay no, a porgoico, no a la Comay, por favor. también nos dicen que es, no, que no, no que mañana se va a estar confirmando que van a estar jugando en Mayagüez los juegos de la FIFA y de la DTF. Quiero que me dé Um, saber el, la fuente de eso porque eso estaría muy interesante que sea aquí en Mayagüez muy muy interesante o sea que ya sabemos que Carla le va a los Puerto Rico Islander en sí, la Supercopa <risa> definitivamente que Carla le va a, a los Puerto Rico Islander y le damos muchas gracias por su llamada este ¿Eh? Carla ya sabe que si los Puerto Rico Islander ganan la Supercopa trepeate a Edwin Edwin dijo River Plate yo sigo diciendo que River Plate, mala mía Carla <risa> <risa> ¿Viste? Ya, ya lo sabes encontrar. Él es de radiología y estudia aquí en la UPR Mayagüez. Yo te puedo dar cómo se ve físicamente para que le des la no, pega. Es que no, la. envía. No hay problema. Pero, pero, buenas noches. <risa> buenas noches. <risa> bueno, por lo menos por lo menos estamos aprendiendo que eh, que que pasión fútbol con llamada al aire es mucho más tú, tú me perdonas me, me perdona el número uno por Skype pero es que parece que las cuatro meses de vacaciones que cogió la computadora la tienen vira ¿cómo que se llama la computadora? ¿qué será las cuatro meses? La, ¿sabes? La, la, la ¿por poder, qué será? la poderosa ha estado poderosa. muy mañosa desde que llegué parece que está molesta que no le di amor <risa> está celosa porque estaba dando el amor a otra, a, a otra computadora eh, sí, a mi laptop le está dando por pues cierto Edwin laptop. acuérdame que tengo que coger un episodio ahí de mi sí show. también gracias Este, sí. pero también a la vez que especifica a, a, a, a la vez que ya dijo de un jugador, ya allí se la asociación automáticamente. Yo creo que yo también creo por, no creo, no sé por qué ustedes dudaron de eso. Creo, creo, creo que sé cuál es el jugador de cual ya está. Chico, pero eso no importa. ¿Qué? Eso pero, no, no importa. importa. No lo ve así. Ve lo que pasa con él, que él está molesto que él no sabía eso. Yo estoy en eh, no, bueno, es que eso. Ledwin bueno. está molesto por el uniforme de Rosita y por eso. Ay, ¿tienes un uniforme recitado ahora? Yo tengo el uniforme Ese de recitado. Un yo me lo gané. Pero, <risa> está molesto pero, pero, porque yo pero, me lo gané. Pero, pero, ver, ¿Pero ¿Puedes recitar, no volver pero, al programa? Pero, Ajá, dale, dale. Ok, dale. gracias. Perdón. <risa> Bendición. <risa> bueno, este... No, y, supuestamente la información que también nos está llegando es que mañana va a haber una conferencia de prensa uh -huh. del departamento de Recreación. Y, y eso tampoco lo sabía. Bueno, no. Yo sabía que iba a haber una conferencia de prensa esta semana. Lo que no sabía era de qué. Ah, okay, okay. Okay. ah, ¿de qué Yo es la sí conferencia? Eh, Del de de Departamento de Recreación y deporte O por lo menos va a ser en el Departamento de Recreación y deporte Y según nos dice aquí un informante uh -huh. Van a estar anunciando que los juegos de la Digicel van a ser en Mayagüez Eso estaría muy interesante Y de nuevo repito, este si alguien de la federación quiere llamar y Para refutar todo lo que se ha dicho Por favor tienen disponible el aire aquí. Eh Roberto, nos estamos acercando a las eh, elecciones federativas de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Uh -huh. Eh, ¿quién tú crees que gane si es que has leído sobre esto? Eh porque todo el tú porque tú me pasaba? preguntas cosas así random de momento. ¿Tú quieres que yo te diga? Porque que programa? yo no he leído. Que fue el programa, pero <Bueno>, si no <risa> No, no, no es culpa mía que tú no estás leyendo el, el blog. En verdad no, no es culpa mía de que ahora mismo tengamos un par de asignaciones ya empezando la universidad. Bueno. <risa> yo ¿qué tú crees de esto? ¿Por qué no hacemos un ¿Cuál es tu opinión del? Mi del opinión caso? ahora mismo, tú qué, tú qué sabes. Mi opinión es que ahora mismo los dos candidatos más fuertes lo son el señor Serralta y Alberto Bernam. Esos son los dos candidatos. Hay otra llamada, que... hay otra llamada. ¿Tenemos por, otra llamada? Por Vamos a aire. Hello. Ponle al aire. Hello. Hello. Eh, era la conexión de la computadora. De la conexión la muchacha, de, la computadora. de la muchacha S Saludos, ¿quién Hello. habla? Hello. Ah, sí, se escucha, se escucha. Compañero, Hello. habla ahí, habla ahí. Héctor Díaz. Héctor Díaz, Hector un placer Héctor, de parte de todos nosotros este... aquí de Radio Por, por casualidad, ¿tú eres Héctor Díaz que nos comenta mucho en, en la página de Facebook? Probablemente este Edwin tiene el mismo nombre. Sí, eh, ese debe sí. ser. mi María, Edwin. Héctor. Sherlock Holmes, gracias. Sí. Ah, vale, ahí, Héctor. Este, ustedes están haciendo tremendo trabajo ahí, aunque... Muchas gracias. En verdad, disculpa, Héctor, yo estoy empezando en todo esto, me pegaron la fiebre hace poquito, en verdad. Sí, es se, por culpa programa se la, se la, me me me me la pegó Edwin. Ajá, yo, yo estoy seguro que tú sabes más que yo, vas a darle, Héctor. <risa> Lo tratamos de ser gracioso para que la gente se goce aquí un rato, la, la hora que nos... No, no, no, creo que sepa que tú, pero... Yo creo que sí. Estoy seguro de que sí, Héctor. qué era lo que querías, lo que era lo que querías compartir dale, con nosotros, comentario. caballero, díganos ahí. Este, no, yo, chale, de lo que están hablando ahora de, de de los candidatos, este, pienso que el Alberto Hamo este parece que tiene mejor proposición. Y y de, a qué se debe exactamente lo que estás diciendo, ¿verdad? Explícanos tu opinión Danos sobre Claro tu el opinión aquí al aire, pase un fútbol. Este No, porque sabe, según lo que he leído que ustedes han puesto en su página y, y, y en la primera hora el Esteban y eso se ve muy interesante acerca de, de lo de lo que él quiere hacer, ¿sabe? De las divisiones inferiores. Y todas esas cosas que serían muy importantes para, para Puerto Rico. Yo te digo, yo estoy loco por ver eso, ese equipo nacional jugando. ¿Qué opinas eh, de, del tema de los nacionalizados? Ya que empezamos el programa con la Sí, con porque la eso va como que en la línea de lo que tú estás diciendo, Héctor. A ver... tenemos, un pequeño, tenemos un, un pequeño hay un pequeño retraso como de unos 3 4 segundos. Eh, Héctor, eh, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo eh, fíjate, se estaba encaminando a lo que estábamos hablando sí, anteriormente. Y el delay como de como no. Eh fíjate, se estaba encaminando a lo que estábamos. Ajá. Esto es interesante, escucha. A Roberto dos veces. Pero bueno, eh, dinos tu opinión sobre lo, sobre el tema de los nacionalizados. lado los, eh, los nacionalizados son son buenos como usted están diciendo pero que son buenos si, si si cubren una fase este si no hay algo tú me entiendes si no hay este un jugador que necesitan en cualquier posición pues pueden traer un, una, una nacionalizado como está haciendo el balonceto de puerto rico que usted están diciendo Así sí, pero de, de traerlo así a, a último momento porque porque aquel Julián dice que no o que el Dalien dice que no, pues no sé, no se ve bien, eso pienso yo. Tiene completa razón. Interesante. Eh, Héctor nos manda decirle aquí al productor Apu que pongas en mute la, la transmisión de, de Radio Colegial. No es que la ponga en en lo, que, no. en lo que habla por Skype. Exacto, por lo menos lo que habla. Porque si, si también tiene unos headphones, eso te ayuda más todavía. Porque puedes tenerla Exacto. puesta. Exacto. Tenía unos headphones y también se estaba escuchando el, el delay. Sí. Ah, no, es que el delay ah, siempre se va a escuchar. Lo sí, único sí. es que con, con, con los headphones no se va a escuchar doble lo que estamos diciendo lo que tú estás yeah, diciendo. Sí, que Pero fuera de eso, de verdad, lo que has dicho es bastante constructivo y es cierto. es cierto. Yo estoy completamente de acuerdo con él. Déjame yeah, ver. Bueno, yo creo que el tema de los nacionalizados es un tema un poquito complicado y yo creo que ya yo di la opinión al principio del programa. Eh... Pero realmente, como no está, De hecho, voy a leer un, un comentario que acaban de poner aquí en el, en el chat. Dice, el Boricua tiene que estar a nivel profesional para jugar a nivel internacional. En el pasado solo cogían pelas y ahora se quejan. Y eso yo lo he escuchado ya de varias personas de importancia. Así que es, un, es como un pensamiento que que se está eh, regando, por lo menos por la comunidad futbolística. Sí, pero no es, no yo es, te diría es, si... Nadie nace enseñado. Uh -huh. Ajá. Sí, eh, o sea, lo que tú estás diciendo es que por el momento es bueno utilizar los jugadores nacionalizados para elevar el nivel de juego de Puerto Rico hasta que hayan puertorriqueños dispuestos y en ese nivel que puedan tomar sus riendas. un pequeño delay bastante grande este <risa> bueno pero es verdad lo que dice también Exacto. el compañero que sí mira inclusive yo tuve la oportunidad de jugar el juego de Playstation 3 de, de la Copa Mundial de con, África con la selección de Puerto Rico y te Rico. puedo decir que sí, en, sí. En, en el en nivel de juego el equipo de Puerto Rico tiene solamente una estrella de 5 eso eso es triste eso sí que eso sí, bueno bueno mi gente vamos entonces a entrar en los últimos 10 minutos del programa bueno Nos vamos hoy a las siete y media de la noche, son las siete y veinte. Y vámonos una pausa de un minuto y regresamos con Pasión Fútbol.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 Ajá, dale, dale. Y regresamos dale. aquí <risas> al programa. La verdad, verdad que tengo que practicar ese ese en es la poderosa que está mañosa Sí, es la ahí, maño, ahí, es la poderosa compañía. que está con ese delay. Hoy le estoy diciendo Edwin desde que llegó y ve la raro, yo te digo. Oh, ah, pues. Por... Po. Mira, me siento una clase. Eh, ah. dime, tú ¿en qué, en qué de qué escuela tú eres, ah. eh, Roberto? ¿De qué escuela yo me sí. gradué? Una escuela bastante desconocida en el área de Levittown. Este, o oh, se llama este Christian Nassar en Academy. Ok. Y creo que va a quedar bastante desconocida. Sí, yo, tío, yo, no. yo, yo estaba tratando de ver de qué manera enlazar esto. Pero bueno, Ajá. la Puerto Rico High School Athletica, la vez comenzó su liga. Comenzó la, sí, la de liga. Que, ¿De qué manera tiene que ver este? Bueno, porque si participaste, si era una de las escuelas de la Alianza. No, la mía no tenía nada. No. Mal te va. Tenía equipo de baloncesto y en verdad, <ríe> si acaso, el mismo equipo se mandaba a ¿no? los maestros. Y era el point guard. <ríe> yo era, no, yo fui point guard por un tiempo, <ríe> pero era más sitting guard que aquí. Ok, pues la cuestión, la cuestión es que la Puerto Rico High School Athletic Alliance, eh, que, que agrupa equipos de escuelas como la Academia Wesleyana, Baldwin, eh, San Ignacio, no, no, San José, Perpetuo, eh, St. John's, Robinson, esa escuela comenzó la semana pasada. Y esta semana eh, continuaba la segunda jornada de la Alianza. Eh, no sé si estás eh, si conoces un poco de la historia de la Alianza, pero la Alianza siempre ha tenido, de las escuelas más, más competitivas, ha sido la Academia Bosleana, San Ignacio, la American Military. Eh. Yo quisiera que pues los radioescuchas que, nos, que están ahí nos llamen y nos digan que por cierto contando uno en el chat. Eh, ahora mismo hay eh uno <risa> contando uno. Como <risa> si dice, seis, dice más de 6 de persona, si Dice 6 sí, online sí, sí, abajo, sí. sí. luego. Luego, ah, en boomer. serio. Él te dice cuánto. Yo la computadora está para hacerte la vida más fácil, <risa> no para hacerte contar con el dedito. Ya <risa> lo sé. No. Para ver te lo teis lo y se reí. Ajá. Yo a quisiera que, la, que los radioescuchas pues, um, rapidito nos llamaran a Skype y nos dijeran qué escuela creen que estaría ganando la, la Alianza de este año. ¿En qué? En Baloncet. En soccer. Yo mismo educación fútbol y baloncesto. Sí. O, o, oye, en un cemento baloncesto. Vamos a irle secreto. Hablando de baloncesto con Roberto Arias. Bueno, el o saquección de 10 minutos. No, para nada. Es que veces fue aquello en el tiempo. En verdad, como una una pregunta, ¿cómo vamos a cubrir la Liga Europea? ¿Cómo vamos a cubrir la Liga? Como era que Ebe? hablaba E. Volumen, ver, espérate, espérate. Que, espérate. Hablando de Ebe, Que descanse en paz Hablando hablando de <risa> hablando de, Ebe, hablando de Ebe, ¿Lo escuchado? Lo ha escuchado, ¿Lo escuchado, ¿Lo escuchado no, no, no, no, habla no, no, no. como un inglés de, de UK, de allá eso de, de lo que tramita habla, habla como no sé si la no, gente Si han jugado FIFA. They made a goal. O si sea, sí, esto es fútbol. fútbol es que estamos estamos esperando pues que nos llamen para hablar estamos de la alianza estamos haciendo una fiesta hoy oye. y es un mime fútbolístico y nos estamos hay. tripeando y nos estamos tripeando el compañero Ebe Rodríguez que, que, que, que, si que tiene que, se que se estar fue. explotándole las orejas ahora mismo sí, allá, eh. bendito, bendito debe estar que sí. está en radio de dónde ahora mismo en Fairfield D University Fairfield, Fairfield. No, de hecho ah, sí, los invitamos a que escuchen el programa Fairfield. de los lunes a las 4 de la tarde si sí, para que escuchen lo que estamos diciendo la básicamente y lo escuchen también porque los análisis son buenos como quiera pero pero yo quiero que se escuchen hablando inglés. Ustedes tienen la claro, página, porque sí. se haya perdido. Sí, la, la, página, la página está en la página de Fútbol Bólico en Facebook. ¿Dónde? No, no. eh, sí, sí, estaría este, cool, estaría cool hacer un, un día en un, un programa de pasión fútbol colegial integrarlo a él desde allá. Como que hacerlo unido con... Yo le dije a él... En inglés. Yo le dije a él, yo plan. le dije a él que él podía llamar por allá y, y participar, que pero allá. que él coge clases está cogiendo clases en estos momentos. Ay, María Ebe. Ay, ah, clase matrícula, loco, a las 7 y 26. Bueno, yo salía bueno, ahora de clase yo no lo puedo a ocupar. A la las 6. también salió de clase ahora. Saliste a las 6, pero no es lo bueno, mismo. Bueno, yo, yo, yo quiero decirle a, la, a los Radio Escucha que aun, no mucha gente lo sabe que en estos momentos futbolborica.net eh, y FBTV estamos eh, buscando poder transmitirles a ustedes los partidos de la Supercopa por FBTV eso es eh, una premisa que le estoy dando yo ahora. Cuando esté todo oficial, pues lo estaremos haciendo eh, saber por un comunicado de prensa. Pero pues estamos en, en negociaciones. Y esperamos poder transmitir los partidos de la Supercopa para todos aquellos que no Pero reciben directivo. me voy a estrenar como rador porque ya tuve práctica aquí con los Islanders y pues estoy mejorando poquito a poquito y, y te vamos a poder volver a escuchar con, con el compañero arnaldo que saludo a él allá sí, en, pues en en ah, ya carlos y a carlos, carlos está, pues seguro carlos nuestro corresponsal merengue porque es que él es merengue y yo soy colchonero yo soy hace milán de hecho hablando un poco, oye, hablándote un poco de europa Ya que tenemos par de minutitos Hablándote un poquito de Europa ¿Tuviste la lesión De Messi? Mm, vi el video Hasta posteado en Facebook No lo viste no lo vi. Le pisaron la pierna Y la pierna la hizo así o sea que doloroso Dolorosísimo doloroso. Se partió la del pero, pero Casi, casi pero Casi, el, casi Si no, no me equivoco Con eso le ganó el Barça al Atlético el, Exacto Pero si no me equivoco El El El director técnico del Barcelona No está demasiado preocupado Con Con la salida de De Messi Temporera No porque él tiene porque un tiene equipo tremendo completo Tremendo equipazo ¿Quién tremendo gana ¿Quién gana la liga este año, Roberto? Barcelona ¿Tú crees que Tú crees que gane Barcelona? Sí a ver, ¿qué nos dice la audiencia? ¿Quién gana ¿Quién gana? ¿Barcelona o Real Madrid? Déjanos saber por el chat. Yo creo el Barcelona. ¿Quién gana en Inglaterra? ¿Quién tú vas a Inglaterra? Chelsea. Es que por más que yo diga otro, tú me vas a montar una pelea. Dime, dime. <risa> dime, ¿a quién tú le vas eh, ¿a, no va a Inglaterra? Dilo, dilo. ¿Dilo? Dime quién le va a ir pe a Pepeer. Chico, mejor ahora que la hagas en otro show empezando en el tiene dos horas para pelear. Fíjate, yo tengo cierto como que kinship con el Arsenal. La, la, <risa> la tengo respeto al Arsenal. A la la a la Arsenal. Ya, bueno, esta, no hago, esta yo sé la, la pregunta, la, la contestación, pero la sé, la te Yo voy al ¿Quién al... gana en Italia? Yo voy a los Rossoneri, pero el Inter está duro. Hay que admitirlo. Yo soy amigo de ellos, pero tengo una amiga que, que está duro. ¿Realmente crees que el Inter tenga algo sin sin su director técnico, que ahora es el director técnico del Real Madrid? No sé, mano. yo sé que el AC Milan ha hecho sus movimientos eh, y trajo un jugador nuevo. ¿Y, y, ¿Y Ibrahimovic? ¿Y Brahimovic? Sí. Ibrahimovic. Lo trajo nuevo y pues por lo menos están haciendo sus movimientos para lograr alzarse. Que, by the way, fue decepcionante que llegaran tercer lugar al último momento que la AC Roma los rebasaron. ¿Quién gana en Alemania, Roberto? ¿Quién gana en Alemania, Duyne? No tengo mi favorito en Alemania, así Yo tampoco tengo favoritos en Alemania, yo no dije que sigo en los no, no, Bueno, pero, no, pero me miente, yo me voy a me voy a ir. Eso, tra a, eso traduce que ellos no ven los Juegos de Alemania. No, no veo no, los que sean poco interesantes porque de todas eso, las ligas europeas son buenas. Es que, es que hay demasiadas ligas de Europe, Exacto, de europeas para poder verlas. Son todas buenas. Pero si, si me dejo yo por el corazón, me voy por el, el FC Shark, el Shark 04, que es el equipo de Félix Magath, que es. Es de descendencia puertorriqueña, aunque él no lo quiere. Ah, sí. Él creo que tiene un familiar que que, ¿El eh, papá? que vive en Vieques, algo así. El papá. Pues sí, yo conocí al papá. Ah, felicidades. En Vieques. Que, <ríe> es, es que estaría interesante, en Vieques estaría, estaría interesante, pues, entrevistarlo para la página. Entonces, pues el Vieques, hay que hacerlo viajar bastante, son un par de oh. horitas. Pero, ¿Quién dijo que hay que hacerlo viajar? Tú y yo eh, podemos ir allá. <risa> Roberto, no he vuelto, no se ya. Puede ir sin su productor. Nosotros oficial. hablamos de, <risa> nosotros hablamos de Fajardo. <risa> yo creo que está bastante claro ese punto <risa> sí, sab sabemos que no quiere ir a Fajardo no Es que no quiera porque no quiero de que Fajardo no me, Fajardo está, chilling, está lejos. Gente, gente Roberto, tienen yo quiero que ustedes empiecen a decirle a, a Roberto que tiene que ir a Fajardo porque Fajardo necesita un buen narrador porque sin Roberto no hay narración pero está na Arnaldo también tú me, Arnaldo, Arnaldo también, narra, tú narra mejor que yo tú me perdonas ¿por qué quieres hacer que ese macho baje de Mayagüez a bajarlo eso es lo no, que yo, yo le dije a Edwin ve ve, ¿ve? y se reía tú me perdonas son un par de horitas son tres ya yo me tiré un viaje de seis horas para llegar acá gracias al, al camión que se viró gracias a ayer <risa> Seis horas, de las doce y media hasta las seis y media para venir a Mañagüez. Para que tú lo hagas subir mañana para pagarlo, mira. ¡Eres loco, Edwin! Gracias. <risa> vamos yo a hablar de fútbol, que ya los fanáticos tienen que estar ahí yo en el lateo, chat, te... ahí Mariao. Ya son las y media. Y yo tengo bueno, mi fútbol. gente, eh, ya son las siete y media, así que eh, le extendimos un, un minuto. Eh, de mime mime futbolísticos, porque <risa> hablamos de mimes. Espero que, se, espero que se han disfrutado el programa y que pues la semana que viene nos escuchen de nuevo. Eh, vamos a cambiar el horario para hacernos lo, la vida más fácil que tú crees? ¿de seis y media a siete y media? yo pienso que sí porque somos dos mismo sí, porque... buscando compañeros aquí para sí. añadir al programa sí, si eres, tiempo, ya... voy a si poder eres estar... de Mayagüez por favor eh, contáctanos y, y vénganse para acá para hablar de fútbol definitivamente necesitamos ayuda sí, Ebe se y... fue tenemos <risa> <risa> un batante bastante, <risa> y bastante que grande que y una muchacha tocando. tampoco haría daño Nadia daño. Estamos, nosotros estamos No lo digo y por favor, no me malinterpreten, es que simplemente hace falta. Es o sea, sí. una muchacha que una, una una, una perspectiva femenina, eso no sí, no, por tiene favor. Nada malo, ¿no? Este, y yo creo que pues nosotros queremos eh Mira, recuerda, es que tiene productora nueva? Ay, la, la productora, ¿sabes? De ah, ah sí, pero que la, que la de Fútbol. Ella sabe un poco, poco, un poquito. Chipitito. Probablemente sea lo mismo que yo. No te preocupes. Pero, pero está bien, pero es la, la tenemos la productora nueva que va a estar estrenando la, la semana que viene. Y Muy bien. Y la semana que viene le vamos a hacer... O sea que este, ¿pero va a ser la granja la semana que viene? Ellen. Como que la granja. La ah, granja. Edu okay, sabe el sí, código. Yo está, sé. Edu sabe hombre? el código. <risa> no sé. va, va a haber un día. No creo no no que no la semana que viene. Se eh. se, Vaya, wey, se tiene que unir a la granja porque este... No, eres, eres tú. era Eras tú, actually. No, yo sé. Ya yo sé más o menos. Hago y, mis dos y, o tres cuevitos, pero sí sé. Pero, pero Edwin yo no me necesita porque a la, la que granja. yo falte, Edwin no va a tener productor y yo dudo que van a tenerla ustedes ahí amarrados. Pero, pero no te preocupes que el día de, de, el día de orientación para prepas viene, no te preocupes. Edwin, tú eres prepa. En Radio Colegial, bienvenido. Gracias. Eh, <risa> eh, él sabe a lo que yo hablo. Sí. Es algo que la Y yo sé, y yo sé, y no necesita de chiste producción. No me interesa. <risa> No, bueno, sí, no, sí sí sí trofiar y yo puedo la tener más tener o menos los va por favor por favor pero bueno, me la... cocha me cocha tumba vamos a el por favor vamos, sí, a, terminar vamos el a terminar el programa, el programa o sea, regresamos bien. la semana que viene de seis y media siete y media ya saben eh, personas que están interesadas en ser parte del programa que sean de colegio de mayagü o por skype de saber recuerden que esto he sido una producción de radio colegial puntocom y la emisora de los estudiantes del Colegio de Mayagüez. ¡Con la sangre verde, verde como, como tú! Y, y por los, cierto, por cierto quiero tenerle una invitación a todos los amigos hinchas. Aquellos a aquellos de ustedes que sean fanáticos de los videojuegos, el, el manga, el anime y los cómics y las cosas así. Mañana tendré mi programa, el Super Smash Hour. Y, y, y el no, no, no, Top Ten. No, no, no, no. eh, mañana tendré el Super Smash Hour, que es de todo eso. A las 7 de la noche cambiamos de horario. Ahora estamos en horario prime time. <risa> uh, y, Son y somos nene y somos grande y también el top 10 ¿con quién? con Andrés, Andrés con, Andrés, con, ¿Con Andrés, Andrés qué apellido? con Andrés Marquez no, no déjalo con Andrés Marquez por Andrés lado. Andrés Marqués, Mira, el, el top 10 de Radio colegio o sea, las canciones indie más populares en Radio Colegial <coughs> a las 5 claro, que era el horario sí. viejo del smash hour ahora del top 10 by the way este, KMG se acaba de delatar que Jerezana no vamos a hablar de eso oh, por favor <risa> Por favor No vamos a dejarlo Como si <risa> nosotros <risa> No supiéramos Que tú eres ensa Mira <risa> Por lo que se unan a Facebook En el grupo de o sea, Facebook Van se se a ser apoyados A los programas Por cierto Unas a Radio Colegial En Facebook A Futbolborico.net En Facebook Y Super Smash Hour En Facebook Y creo que al Top Ten Le vas a hacer una página también Todo tiene Facebook Todo tiene Facebook Todo tiene Facebook Se unen a esos Cuatro, cinco, diez grupos Y estamos chillin No, no KMG Puede volver para No, no, KMG no no, no, yo, so, te yo te simplemente te... voy a obviar que tú eres de Río Piedra <ríe> sí, yo voy a seguir te hablando contigo, contigo como si sí, sí. Okay. añaden al grupo de Facebook de la Radio Colegial y en Radio Colegial la de pro, la de promociones le envía los links a todos exacto los... exacto exacto muchas gracias Liamar. bueno mi gente ya yo creo que con esto cerramos el programa de Pasión Fútbol porque tengo hambre Edwin también tiene hambre y, y ya voy a a la hora gracias los queremos los queremos Dios los bendiga cuídense mucho de parte de Edwin Apu, Andrés, Llamar, La Prepa Nueva. No la... <ríe> sabemos el nombre. <ríe> la Prepa yo Nueva. Que tú? no vamos a decir el nombre hasta la semana que viene. No, has no, nombre, no, hasta la, de de la semana de de que de viene. De, Ay, déjalo, dale. El a, Zorro de, Mujer. Y <ríe> Roberto <ríe> Alejandro <ríe> Jr. No, porque yo no quiero Jr. prefiero Roberto Alejandro Este muchas gracias mi gente, un saludo especial para KMG y para el compañero Héctor que nos habló ahí al final. Eh, muchas gracias por su participación y esperamos tenerlos también la semana que viene con nosotros. Así que nada, de parte de todos nosotros aquí en Radio Colegial que tengan muy buenas noches y gracias por el apoyo. Si usted fiebre del fútbol, si quieres saber sobre el fútbol de Puerto Rico, visite futbolboricuo.com. Fútbolboricua.net te da la actualidad de las ligas del Caribe cubriendo en radio y televisión a los mejores equipos de Puerto Rico. Fútbolboricua.net, llevándole la información de los torneos más prestigiosos del Caribe. Fútbolboricua.net, tu enlace al fútbol de Puerto Rico y el Caribe. Para más información, accede a Fútbolboricua.net. Es la emisora oficial de los estudiantes del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. El antes, la hora y siempre, Colegio Radio Cole, Con la sangre verde como tu